Så 재미 mm. Entonces, entonces nos separan de las 4 de la madrugada, aterriza la nave de los Cuatro fantásticos en AM870 Radio Nacional, la Radio Pública, un nuevo programa de los 4 fantásticos, emisión radial, que ya lleva 5 años al aire de nuestra querida Radio Pública, como le mencionaba. Comenzamos entonces nuestro programa, mi nombre es Agustín Camisa, eh, si ustedes habitué de este programa sabrá que esta no es la voz cantante, sino que... Quien suele abrir los programas no es otro que Nicolás Rosinsky, quien sonó en nuestro programa de el domingo pasado de cuatro artistas presos, Nicolás Rosinsky justamente, nuevamente, mantiene un ir y venir, un coqueteo con la legalidad. Esta vuelta nuevamente le tocó eh, ir a la gallola. Una vez más, no sabemos. Siempre nos queda la duda si está preso, si está prófugo. Eh, Generalmente, pero nunca es clara su situación, lo que sabemos que no está aquí y donde quiera que esté le mandamos un abrazo. También aprovecho entonces la oportunidad para, además de saludarlo a Rosicky, saludar a mi compañero de programa, Rodrigo Lamento. ¿Cómo Olamo. ¿Qué tal? Buenas noches, Camisa. Me parece que vamos a tener que hacer el programa en otro lugar, no en la radio, porque si no Rosicky nunca va a estar presente. Y sí, lo que pasa es que también lo ponemos en un compromiso a él, porque él nos tendría que develar a, por ahí su ubicación, y si él está prófugo por ahí lo ponemos en el... ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Emiliano. ¿Qué tal? Pero existe la figura del amigo íntimo. O sea, si usted dice que es amigo íntimo de Nicolás Rosinski, bueno, por lo menos se ahorra de ir preso usted. Ah, es verdad, claro. Eso, bueno, por lo menos estamos en ese sentido cubiertos de, de, de todo ilícito que, que, pudiese, que pudiese comentar y que nosotros estemos obligados a denunciarlo. De última que vaya preso Nicolás Rossi, que no le vamos a ir nosotros, sino quien va a conducir el programa. Sí, no, no, lógicamente, alguno de nosotros tiene que quedar. es un programa que se graba, usted bien lo sabrá y si no se está enterando, eh, todos los... un día de la semana, a veces cambia, a veces es un jueves, otro veces es un domingo, a veces es un lunes, eh, a veces en el pasado, a veces en el futuro, lo que sí le puedo garantizar es que si usted ahora mismo va a Maipú 555 donde está ubicada la radio pública no nos encuentra va a encontrar un disco dando vueltas así en la es, compactera. exactamente justamente se graba en el estudio Arturo Jaureche de nuestra radio y aprovecho también para comentarle y pedirle a mis compañeros las vías de contacto con nosotros tenemos un blog Tenemos un www.loscuatrofantasticosradio.blogspot.com sí, sí. Ahí encuentra de todo. ¿De todo? ¿La, de... Co ¿La cotización del Merval? Sí, también. Bien, está bien, pues son datos para... Pero bien. lo más importante es el programa, que puede usted escuchar el audio del programa. Así nosotros lo regalamos. Lo regalamos, somos buenos. Mire usted qué ocupa. Usted entra buena. al blog, va a la parte, de un, al play, pone play y puede escuchar cualquier programa. O sea, prácticamente gratis por lo que ahora no Cualquier sé... programa de Los Cuatro Fantásticos Ah, yo... no de toda la radio pero... No, no El de Eduardo Aliverti no No, no está Ok, el de Héctor Larrea Tampoco está Bueno, está bien, algo es algo Se lo estamos regalando No se ponga pedigüe bueno. ¿Qué quiere? Okay. Escuche gratis este programa Claro, ¿y cuál es la dirección de la radio? Los cuatro radio? Punto blogspot punto com. ¿Hay videos pornográficos en el blog? Uno No sé si pornográfico Erótico Prohibido Prohibido es Pero si está en el blog ¿Cómo va a estar prohibido? E igual Censurado Parte censurado Hay muchas cosas Que están prohibidas Así que sin embargo sí, Está la cajita negra Censuradora Sí ¿Es grande o negra la cajita? ¿Grande o chica? A veces está Para toda la pantalla Para <risa> usted. Están los cuatro Fantásticos entonces Así que Visite el blog Visite Que hay muchas cosas Hay fotos también Hay fotos Bueno Menos mal. De los integrantes de este programa. Ah. Y comentarios, sugerencias. Listas de temas. Listas de temas, que eso es importante. Usted dice, ¿qué temas son a las 4 y media de la mañana? Va al blog y se fija y ahí está la lista. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook. Qué bueno. Es, bueno, toda una novedad, ¿no es cierto? Hasta hace un año la noticia era, no tenemos Facebook. Y tenemos, va creciendo a poquito, ¿eh? Cada sí. vez tenemos más. ¿Cuántos? No, bueno, no me acuerdo exactamente el número pero estamos ¿Más por 100. de 100? Más de 100, menos de 200 Eso es todo lo que puedo decirle porque, bueno, no me acuerdo Le comprobaron al gobierno de Estados Unidos que utiliza datos de, de, de estas redes sociales Como entre otras, eh, para seguimiento de personas dentro de su territorio Tenga cuidado Ya lo sabíamos Bueno, es verdad, ahora está aprobado Está aprobado ahora, pero está ya se sospechaba Red social que dicen que creó la CIA cuentan que le creó también un, un chico de Harvard para acosar una mujer que es parte en parte dueño del señor Bono el cantante de YouTube uh -huh. eh, qué más de, es azul y que también estamos allí en qué dirección los Cuatro Fantásticos Nacional usted busca los Cuatro Fantásticos Nacional cuatro con letras no con números y ahí le da clic a me gusta y si le gusta le gusta exactamente estamos también usted nos puede escuchar siempre y cuando sea el momento de emisión de este programa de 4 o 6 de la madrugada de los domingos también si usted por ejemplo se quedó sin pilas en la radio o no encuentra toma corriente para enchufarla nos puede escuchar a través de internet en www.radionacional.com.ar página de la radio usted le da clic al escuchar a M870 y nos puede escuchar a, a, a, con la ventaja de está en cualquier parte del mundo te está navegando en el medio del de océano Índico y uh -huh. Si le agarra al internet Usted puede escuchar los cuatro pasos bueno. No se queda sin no los Y va a estar muy feliz escuchando en, sí, el, sí. en el medio del océano Por supuesto Y también eh, tenemos una dirección que de verdad que concreto De Manes La que golpea aquí el señor Lamardo Maipú 555 Entre la Valle y Tucumán eh, Microcentro Porteño No se va a la a y por Isidro Allí nosotros recibimos todo tipo de discos. El material el libro, de la semilla, entradas para bueno, el teatro, el pasta prola, tumba. Rosca, ya que el otro día me dijeron, dejen de robar con el tema de si la rosca va con huevo, sin huevo que siempre hablan de lo mismo. <risa> Así que bueno, también recibimos roscas. Recibimos rosca. Todo lo que usted pueda meter en un sobre y o pueda embalar de alguna manera y lo pueda hacer llegar a Maipú 555 a través de, de, de el portal o se acerca en alguna escapada que pueda hacer, lo puede precisamente realizar en esa dirección, Maipú 555 de nuestra capital. Y también queremos que en el Facebook bueno en el blog pongan si quieren o no una fiesta de Los Cuatro Fantásticos. ¿Usted está armando como una suerte de eh, solos y solas de Los Cuatro Fantásticos? No sé si tan así. Ajá. Queremos unir a la gente, no sé si a los solos y solos. ¿Y, ¿Pero en qué está pensando? ¿En, en una reunión con fiesta, sanguichitos? No, fiesta a Cuatro fantasmas O claro, en un salón con un baile eh, de disfraces, temática. Con números musicales. Con números musicales. Bueno, vaya usted, entonces está hecha la convocatoria aquí de Rodrigo Lamardola puede dejar opinión a cualquiera de las direcciones que les hemos dicho, a través del facebook del blog, si no puede quiere, mandar una carta primero también. si quiere fiesta o no quiero fiesta, no quiero fiesta, ok si quiere fiesta, qué mes día horario y qué artista le gustaría que toque en esa fiesta Bien. y si quiere que estemos nosotros presentes, vamos a tener que, que realizar algún tipo de formulario o de, de, de tríptico para que Puesto. Y después ponga su CBU y nosotros le descontamos para bien. hacer la fiesta. Perfecto, <risa> listo. Está todo hecho. Entonces, la convocatoria, que usted, como bien sabe, claro. es una radio pública, la va a pagar usted. La si fiesta. usted pone, por ejemplo, yo quiero una fiesta bien loca y que toque y cante Víctor Heredia, bueno, nosotros consideramos su, su petición para ver si lo podemos contratar para la fiesta. No bueno, hacemos otra cosa que darnos a nuestro público. Hechas todas las invitaciones y aclaraciones del caso, creo que estamos en condiciones de un separador y develar el misterio de de qué se va a tratar el programa esta noche. No somos de piedra, Como por eso hizo. te prendemos fuego con buena música, Los Cuatro Fantásticos. Después del separador correspondiente vamos a dar inicio entonces al primer bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, vamos a develar entonces cuál es la consigna de este programa temático de este domingo. Hágame un poco de Eh, Abro el sobre Abra el sobre Por favor Ahí lo tiene eh, Si la cámara me acompaña Rodrigo Lamardo en la mano El sobre lacrado Que nos preparan Domingo tras domingo Nuestros monos redactores Creativos publicitarios Con la temática De la noche de hoy Clásico sobre marrón De los grandes Exacto Así no rompemos Como si volvemos a hacer Claro Ahí Exacto. El contenido del sobre No, no, no Ahí lo rompe Lamardo Ahí está Muy bien Extrae La hoja, certificada por los escribanos, también chimpancés. No entiendo la letra. No entiende la letra. ¿ver? Se la pasa usted. A oh. ver, diga, Sí. Ah, claro. No, porque está escrito en chimpancé. Ah, Yo no, le pido bueno, que usted después eh, tome un conocimiento de este lenguaje tan fascinante. Acá dice claramente cuatro músicos con nombre de árbol. Mire usted, qué psicodélico el programa. Así es. Un programa botánico, el de esta noche... Un programa entonces dedicado, como justamente les acabamos de develar, a cuatro músicos que en su nombre llevan el de un árbol. Puede ser un frutal. Sí. Puede ser un árbol, una conífera. Puede ser un árbol perenne. Puede ser un árbol que de flor. Cualquier tipo de árbol. Exactamente. Cualquier tipo de árbol hoy, entonces esa es la consigna. Me acomodo rápidamente y ya... Salgo con uno de ellos. Ah, mire usted. Sí, así es. Con José Luis Perales. el muy primero. Muy bien, muy bien. El primero de ellos, entonces, José Luis Perales, músico español, él, clásico, músico melódico, muy importante, nacido en 1945 y que ha acompañado a varias generaciones, eh, quizás la de nuestros padres. Eh, muchos de ellos se han conocido y han bailado bajo el son de sus canciones. Me parece una muy buena elección la de Los Monos, ¿eh? Están muy creativos. Están muy cre están pasando por una etapa, ¿vio que hay, como todo proceso creativo pasa con los artistas, pasa con los músicos, con los escritores? Tienen momentos más prolíficos sí. que otros. Estamos el 2013 con un momento de gran grandes éxitos. De grandes éxitos de Los Monos Creativos Publicitarios, están metiendo una idea mejor que la otra domingo tras domingo. Entonces, ya le comentábamos entonces José Luis Perales el primer músico que nos va a encontrar hoy en la noche de Radio Nacional. Los vamos a dejar entonces con dos canciones de él, el primer clásico y Cómo es él, y luego un velero llamado Libertad en la voz de José Luis Perales aquí por la Radio Pública. Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Y como hacen En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ...a qué dedica el tiempo libre... ...pregúntale... ...porque ha robado un trozo de mi vida... ...es un ladrón... ...que me ha robado todo... ...y cómo es él... ...en qué lugar se enamoró de ti... Kan dedica el tiempo libre är pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo är mujer se te att honrar och el paraguas por si kärlek él väskar visar det för en jag upp och om fram så mud när sig på dock let. Det Det här. Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago Otra pregunta Ay, ¿Cómo es ser? ¿Qué lugar se enamoró de dónde? Es? ¿A qué dedica el tiempo y pregúntale? Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo.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 de 4 a 6 Los Cuatro Fantásticos Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, na, na, na, navegar, Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gabriela oh, ah, Si sí, pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó verdad Y en el cielo descubrió cambió su sentido Estoy la corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete, con los demás, nananá na, los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, y la viola, si pensó, hoy debo regresar. Y regresó. Una voz me preguntó cómo estás, y al mirar la descubrió unos ojos añadrás, azules como el mar y regresó una voz de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 Un velero llamado Libertad era lo que terminaba de sonar recién. El velero que Perales se compró y le puso Libertad. ¡Qué grande! Así es, eh, lo he leído yo en una entrevista hace un tiempo. Primero salió el tema y luego, precisamente, Perales se compró el velero y le puso ese nombre. Que es un lindo nombre para un velero sí, también. Sí, muy común también, me parece. Sí, sí, yo creo que... Pero usted piénselo, va un día a, a su puerto más cercano... Ya tener un velero ya dice algo de esa persona así es, que, que es un, un fenómeno de la música que es un tipo muy que exitoso tiene muy exitoso ha vendido por ejemplo usted que lo critica yo sé que usted no, no, no, no usted lo, cri critica. lo critica a Perales Perales ha vendido más de 50 millones de ejemplares ah. en todo el mundo eh, es una música que mucha gente la puede car caratular de grasa eso es una caracterización que usted puede hacer nosotros no la compartimos por eso decidimos ponerlo en nuestro programa Eh, creemos eh, que su música es valiosa y, y, que, y que merece ser escuchada y también es muy popular es de esos artistas populares Marco Antonio Solís Sandro Así Leo Matioli ¿no? aparte, aparte tiene también el mérito si se quiere que él compone muchas de sus canciones no solo es un intérprete sino que a su vez tiene el plus de si se quiere de creatividad o de talento para además componer las canciones que interpreta Él comenzó de muy joven con este tema de la composición, a los 14 años de edad. Realizó sus primeras composiciones. ¿Canciones románticas también a los 14 años? ¿O sí. hablaba de fútbol? No tengo el dato. De televisión. Yo creo que, que, que el romanticismo es algo que lo acompañó durante toda su vida. Pero no tengo el dato puntualmente. Lo que sí le puedo contar es que él comienza a componer a partir de los 14 años, pero espera hasta los 23 para llevar sus canciones a una compañía discográfica, porque hasta ese momento le daba mucha vergüenza presentar esas canciones. Entonces, eh, como era muy tímido y le tenía miedo que le dijeran que no, esperó tantos años, por suerte no le pasó. O suerte para él, ¿no? Obviamente. Joven, 23 años. Sí, muy joven, ¿no? sí, sí. Pero bueno, usted piense que juntó casi 4, 5, 7 años de canciones bajo el portafolio. Nueve. Eh, perdón, 9 años de canciones bajo el portafolio. Para ¿Ustedes cuántas hizo de los 14 de 10, 10 También muy reconocido en el festival de, de Viña del Mar El festival de internacional de la canción Tuvo siempre, sobre todo la década del... Fines de los 60, principios de los 70, mediados de los 80 Esta década que podíamos caracterizar con la de nuestros padres Nosotros que somos gente que tenemos menos de 30 Usted quizás es más grande Quizás lo ha escuchado mucho más apenas. Lo dejamos entonces con dos composiciones más de José Luis Perales en este programa dedicado a cuatro artistas con nombres de árbol. Sonará primero el amor y luego cómo se hace el amor con ella y él. Seo largo sin hablar Es una fruta para Dios El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar, ojando una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, te perdonar tú, y comprenderse yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarmi för descompräder förrjåll. El amor Es una boca con sabor a mía Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar, el tiempo en un reloj es buscar un lugar. Cuando escuché tu voz del amor es crear un mundo entre los dos, os perdonarme a y comprenderte yo Cuatro Fantásticos Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Ella lo entenderá, ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor, solo por él. Él murmura sin contestar, qué hora es, qué hora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque solo existe para él. le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él.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 Ella con él, Ella con él. Ella le dirá que siente amor. Solo Sonaba ella y él en este bloque dedicado a cuatro artistas con nombre de árbol. Se está despidiendo. José Luis Perales. Nada más le voy a mencionar 510 canciones registradas a su nombre. Le había dicho que vendió 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Y lleva más de 35 años en la canción José Luis Perales, un hombre de éxito Y si usted es tía, seguramente le gusta José Luis Perales Así es Ahora una tanda y luego continuamos con más música y más palabras aquí en Los Cuatro Fantásticos No somos para policiales, somos Los Cuatro Fantásticos de la Música De 4 a 6 Los Cuatro Fantásticos Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, La Radio Pública. Hoy tenemos un programa dedicado a cuatro artistas con nombre de árbol. Sí, programa botánico. Ya escuchamos a Perales, un grande de la canción romántica. Y en esta segunda media hora vamos a disfrutar de otro grande de la música romántica, melódica, argentina, cordobesa. O es sea, un programa romántico hasta ahora. Sí, no sé por qué los cantantes con nombre de árbol son románticos. Y porque el árbol, claro. el árbol, la primavera, la naturaleza. Exacto. La manzana del pecado, etc. La pera dulce. Y este bloque va a estar dedicado a Miguel Ángel Robles. Bueno, Robles, algo resistente como el amor. Uh -huh. Cantante cordobés. Bien. Que se hizo... Está bien, seguimos pasando músicos extranjeros. Duro como un roble. Claro, ya pasó música de España, ahora música de Córdoba. Cantante romántico con bigote. Sí, es cierto. Como hay que buen destacar. romántico, como buen romántico tiene que tener Pero bigote. Pero romántico de los de antes. De los de antes. Exactamente. Que se hizo famoso en los 70. Claro. Con una estética de los 70. Porque en los 70 hay es verdad. muchos cantantes latinos. Es hasta sepia el disco que usted está uh -huh. sosteniendo. Muchos cantantes latinos Sandro empezó a cantar melódico en los 70 Claro, y tuvo o, bigote también O fines de los 60 ¿Tuvo bigote? Tiene un aire a Sandro Si sí, en esa foto Mire, sí, mire es en el, sí la foto de, del álbum eh, Secretos, Secretos, del Secretos del amor. de amor Tenemos aquí Secretos de amor Y otras canciones más que vamos a escuchar eh, Vamos a escuchar como Los grandes éxitos de Miguel Ángel Robles Así que vayamos con uno de los grandes éxitos Llama la atención El título Y expriete mucha atención a la letra. Para hacer una canción eh, romántica, amorosa, etcétera, es una una letra compleja. Bueno. Miguel Ángel Robles para ustedes, con Viuda a los 20 años. años y con tres hijos luchó por ellos, trabajó de mucama mientras sus niños fueron creciendo con mucho sacrificio les dio un estudio, les dio consejos para que fueran hombres, fue madre y padre No tuvo sexo. Don no fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño. Lo diplomó en la calle y fue poeta loco y bohemio. El abogado un día viajó muy lejos y el ingeniero pasea muchos años. ...que nadie sabe su paradero... ...el poeta, el loco... ...el más bohemio y aventurero... ...tuvo la suerte un día... ...que todo un pueblo cantó sus versos... ...y aquella que mucama... ...viuda a los veinte la madre de ellos... Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño, el abogado solo. ...porque en un juicio perdió sus sueños. El ingeniero triste... vio sus castillos caerse al suelo... ...y encontraron al loco... ...al discutido... ...al más pequeño... ...con un verso en la mano... ...y que decía... ...gracias al cielo... Que tengo a mis hermanos, aunque mi madre murió hace tiempo. El poeta, el loco, el más poemio y aventurero, tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos. El poeta. El escuchábamos Viuda a los 20 años de Miguel Ángel Robles. Una dura historia de vida. Eh. O sea, para un artista romántico arranca con, con temas comprometidos. ¿sí? Temas comprometidos, una letra muy dura, muy dura. Pero bueno, fue un éxito, un éxito de ventas, un éxito que en todas las discotecas. con, con, con, con, con historias trágicas eh, que, hay, que se han hecho muy famosos. Qué sé yo Por ejemplo, está ese que interpreta que son dos novios que chocan... sí Hay varios Historias trágicas Otros de asesinato Pero bueno El drama Está también Muchas veces Entrelazado Con el éxito De una canción Miguel Ángel Robles No solo canta Sino también Que compone sus canciones Otra vez de También interpreta Canciones de otros artistas Como Gianfranco Pagliaro Otro sí. De los che. cantantes De este estilo De canción no es una canción popular sí, sí Por eso también Mucha gente lo juzga Como usted decía En el primer bloque De grasa de grasa, sí Etcétera Son canciones Artistas populares Sí, sí que, que en todo caso ahí, ahí sí queda quizás en el, en, en el oído de la persona que lo consume si esa es una música de mayor o de menor calidad que otra que se considera más seria. Eh, lo que pasa que mucho del mote de, de graso o de, de, de, de título peyorativo que tiene, eh, sobre todo aparte o sea, algunos generacionalmente son comparten, como el caso de Perales, Jean Franco Pagliaro, que también era música, si se quiere, comercial. Había toda una, una industria que fogoneaba a este tipo de intérpretes y que, en algunos casos sí y en otros casos no, no le importaba demasiado la calidad del artista. Y bueno, después el tiempo, si se quiere, y, y el cariño del público, y, y, y siguieron grabando y siguieron teniendo esto, fue de cantando los que tenían los, los, los mejores de los que no lo eran tanto. Y son artistas, en el caso de Robles... Que siguen en la actividad... Siguen cantando, por lo general en, en casinos... En... en tienen en, un público... Ese, ese sí. tipo, sí, ese tipo de, de lugares... No es que van a llenar un Luna Park... No, Se van de gira por el interior... Y tienen ese... Esa, esa, ese, esa ruta... Eh, musical... Sí. Escuchemos dos canciones... De Miguel Ángel Robles... Por un lado, Quiero amarte locamente... Y después escucharemos El amor me enseña tantas cosas Para ustedes Yo nunca supe de ti Cuando lejos te encontrabas Pero a sí mismo busqué el amor que me ocultabas. La vida a mí me enseñó a amar las cosas de frente, siguiendo siempre el camino, sin importarme la gente tengas vergüenza de amarme de amarme de amarme locamente quererme y quererme quererme como te quiero amar y sentirme como un aventurero no tengas vergüenza de amarme de amarme de amarme locamente quererme y quererme quererme como te quiero amar y sentirme Como un aventurero Yo nunca supe decir Lo que en mi vida pasaba Aquel amor que llegó Y que nunca lo esperaba La vida a mí me enseñó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 Quisiera besarte en la boca, en el pelo Y en donde te encuentre mi amor Decirte tan bellas palabras Que nunca nadie escuchó Mi amor Mi gran amor Es por ti Que yo quiero vivir me enseña tantas cosas, el amor, el amor, el amor, me enseña tantas cosas. Me gusta mirarte en silencio muy cerca, después de amarnos los dos. La känna så mycket jag amor så mycket jag älskar. Så mycket jag älskar. El amor, el amor, Så mycket jag Enseña tantas cosas La la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mi amor, mi gran amor Me gusta mirarte en silencio muy cerca Después de amarnos los dos Quisiera besarte en la boca, en el pelo Y en donde te encuentre mi amor Escuchábamos el amor me enseña tantas cosas Y quiero amarte locamente De Miguel Ángel Robles Este gran cantante melódico cordobés Obsesionado con el amor En el mundo hay 450 especies de Robles usted, En Córdoba uno Se llama Miguel Ángel. Vamos, la mardo. Decía que Miguel Ángel Robles tuvo mucha fama. Sí. Y Antonio Torma también tuvo muchísima fama. Allá por el 50. Racho la Cambicha fue, eh, en su momento, el disco más vendido de, de la historia. 5 millones de copias. Sí, sí, sí, exactamente. Epa. Acá se unieron y cantaron canción del linchero. Trotamundo, sublime hermano de gaviota, suerte de caracol, llegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino cual marcha de un reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los linjeras, llevando como el La casa cuesta y a las arman los lincheras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías diferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desecha melancolía. Se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Junto a las vías Van los lincheras Y al pasar si oye al un peón Cantar Entonar esta canción Linchera soy Corro el mundo Y no sé a dónde voy Encuentres tirado en tu camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, una cabellera rubia y una magnolia seca de tu andar errabundo, la sin razón, y el aura del poeta sonará en la noche, a la greste siringa de algún cañadón. escuchábamos Canción de Lillera por Antonio Tormo y Miguel Ángel Robles y nos despedimos de este segundo bloque aquí en Los Cuatro Fantásticos con una canción de Miguel Ángel Robles, este artista al que le dedicamos este segundo bloque juntitos piel a piel puro romanticismo en Los Cuatro Fantásticos Ya se fue, se fue dejándome Quien me entregó su corazón Alguien que ha robado mi calma Y me dejó en el alma Tristezas cuando solo estoy Y yo, envueltos de pasión Juntitos piel a piel Danzando hasta el amanecer Självklart. Sensual de la aventura, un roce de locura, fiebre de amor y pasión. Dame una mano, dame la otra, dame un besito suave aquí en mi boca. Abre tus brazos, dame un abrazo, danza bien fuerte, no me sueltes más.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 Existe soñar estando junto al mar y llevame contigo ese lugar que me hiciste soñar junto al mar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 Soñar estando junto al mar a llenante, contigo ese lugar que me hiciste soñar junto al mar. 4 a 6. Los cuatro, Los cuatro fantásticos. Rosinsky, Lamardo, Camisa y Brescia. Los cuatro fantásticos. Ya han sonado las noticias de Radio Nacional. Está, usted está un poco más informado de lo que estaba antes. Minutos han pasado entonces de las 5 de la madrugada y comenzamos entonces la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos aquí por la Radio Pública. Si usted nos acaba de sintonizar, le cuento este programa temático que justamente está dedicado hoy a cuatro artistas con nombre de árbol. Ya ha sonado José Luis Perales, ha sonado Miguel Ángel Robles y nos quedan por delante dos artistas más. Vuelvo a saludar porque somos así gente saludadora, a mi compañero de programa a la siniestra, Rodrigo Lama. ¿Qué tal? Buenas noches por segunda vez. ¿Cómo le va? Todo bien. Me alegro. A... Acá dicen que ando bien. Perfecto. Y a mi diestra, Emiliano Bres. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Eh, les comento las vías de contacto con este programa. Tenemos un blog que tiene 5 años de edad. Bien. ¿Ya bueno, va a preescolar? Va a preescolar, como este programa. Claro. Y como nosotros. <risa> www.pc.es Punto, los cuatro fantásticos radio todo con letras Bien. los cuatro fantásticos radio punto, blogspot .com. ahí puede encontrar programas el audio de cada programa puede ser el primero usted se acuerda cuál fue el primer programa de los cuatro fantásticos creo que fueron los cuatro puntos cardinales claro, sí. o uno de los primeros seguro sí. y puede encontrar un programa del futuro Aquel que todavía nosotros ni siquiera conocemos. Imagínense si el primero fue los cuatro puntos cardinales. Y hoy estamos haciendo cuatro árboles, lo que podés, en el futuro ¿Cuál puede llegar a ser el tema. <risa> o no sé, cuatro redes sociales. Eh, cuatro quesos todavía no lo hicimos. Ahí es está. complicado. Es difícil, lo estamos armando, pero... Es Están en el laboratorio de los monos creativos publicitarios. Tienen ese programa, todavía tienen que ir al banco de pruebas. Sí, sí, es complicado, es complicado porque cuatro quesos... No se nos ocurren muchas cosas no. realmente. La salsa cuatro quesos, tiene cuatro quesos, ¿no? Sí. Roquefort, Provolone algún queso de plata si quiere, y un queso blanco, no sé si. Pero, esos dos seguro, y de otros dos varía. Y son generalmente los, los que uno más siente, les más siente el gusto, el Roquefort y el Provolone Bolones, no, por claro. Yo pido a veces salsa tres quesos, pido sin Roquefort, en serio, sí, ¿Sí? ¿En ideal serio? tres quesos. A veces sí, en otros lugares no, bueno, no o sea, pediste sacándole claro. los pedacitos de Roquefort. Pedite bolones, así que fileto. Claro. O gente que pide boloñesa sin carne. No, bueno, no, esa es cosa. no es boloñesa. No, o sea, no es la comparación. Como que yo no. le pido una hamburguesa sin hamburguesa. Bueno, filosofía del alimento Bien. y perfecto. los platos que uno va a pedir a un restaurante. Un programa de gastronomía, los cuatro fantásticos. Si usted no lo sabe, se está enterando. Nosotros pasamos música y generalmente hablamos de la composición que tiene el alimento. También estamos en eh, Maipú 555, de nuestra capital federal, entre Tucumán y La Valle. Allí usted nos puede hacer llegar todo tipo de cosas, como por ejemplo una salsa boloñesa, un disco, un libro, una entrada para un teatro. Cualquier cosa que usted crea y quiera que nosotros difundamos, la recibiremos con los brazos abiertos y será dicha y nombrada en este punto. Estamos en Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Usted puede buscarnos, darle clic al Me Gusta y decir... ¿Cómo tiene que decir Rodrigo Lamardo? ¿Quiero fiesta? ¿No quiero fiesta? Si quieren fiesta o no quieren fiesta de los Cuatro Fantásticos. Eso es lo primero que usted tiene que definir. Sí. Y después se le irán develando ciertos detalles. Uh -huh. Mes, el... día, horario, qué artistas. Exactamente, para la convocatoria aquí hecha desde el programa de la fiesta de los Cuatro Fantásticos con nosotros, oyentes, quizás alguna banda, quizás sorteos de, no sé, 6 kilos de asado. Sí, o asado. los oyentes pueden traer, pueden traer la comida... ...nosotros la degustamos... ...y ponemos un puntaje... ...sí... ...puede ser una fiesta... ...así... ...como desenfrenada... ...puede ser una reunión... ...con... ...casitas... ...y... ...y truco... Sí. ...como jugar el truco... ...claro... ...eso dependerá de usted... ...sugiera, claro... ...arme usted la fiesta... ...de los cuatro fantásticos... ...claro... ...es totalmente a gusto... ...de, de consumir... Hmm. ...estaba pensando... ...uno en un programa de radio... que come? Porque ...ya que hablamos de los oyentes... ...que traen comida... Y generalmente. Pizza, empanada, sandwich, ¿no? Nada muy elaborado, sí. porque si usted se tiene que poner a comer una langosta y en el medio habla, empieza a así. Fideos. Imposible comer fideos en un programa. No, es muy difícil. Callarines por lo menos no. Eh, Tato Bores lo hacía en televisión y era complicado. Y eh, Lo gracioso era que era muy complicado de comer, eso. Mm. Te imaginas claro. O sopa. O sopa. O, sí. o mismo algún bife, algo lenta ¿Polenta? Puede ser. Es más fácil comer polenta y en prueba de radio que tomar solo. Claro, la medida sería algo que se puede empezar y terminar en más o menos 5 minutos porque es lo que dura una tanda larga. Alfajor de maicena imposible. No, evite el alfajor de maicena. Mismo la empanada. todos los jaldrado generalmente atenta contra la adicción. Mm. En un programa también de... de... Igual si no, perdón, porque si tenemos una señora oyente que hace muy ricas empanadas y las quiere traer, no le vamos a decir que no porque... No, nosotros levantamos el programa, Ah, okay. Está, comemos las empanadas directamente. O hacemos un programa todo dedicado al conductor fantasma. Se encargue él, nosotros comemos empanadas. Total, precisamente, bueno, hechas todas las invitaciones, también nos puede escuchar en www.radionacional.com.ar, página de la radio, portal de noticias, audio, actualidad y también... Eh, Digamos, emisión digital de la radio a través de internet Si usted está en cualquier lado del mundo eh, Le da clic al streaming de, de la radio pública Y allí nos puede escuchar Sea donde sea que esté en el planeta Tierra Que tenga conexión Hemos hecho entonces todas las invitaciones del caso Los invitamos entonces a adentrarnos en el tercer bloque musical Con un nuevo artista con nombre de Árbol Luego de este amable separado Radio Todo Terreno 4x4 Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos Este programa dedicado a artistas con nombre de árbol En este caso vamos a un clásico Pino Vamos a, no, Pino Solanas Ah, sino... yo porque el señor yo pensé que se dedicaba solamente a la política del cine Pero canta No, el que canta es Nelson Pino Ah Que es a quien yo le sé Bueno, Pino Solanas debe cantar también, todos cantamos Lilita canta también Sí, bueno, estamos hablando de profesionalmente Claro Nelson Pino, que bueno, para no perder la costumbre, he traído a otro artista uruguayo, como suelo hacer en cada vez que cada vez que hay oportunidad. Seguimos con los extranjeros. Uh -huh. Sí, nacido en Montevideo, Uruguay, un 24 de noviembre del año 1960. Bastante joven. Así es, sí, amante de la música desde chico. Porque bueno, su padre era bandoneonista y amaba ese instrumento tan vinculado al tango. Así que se podría decir que desde chico ya Nelson Pino se acercó tanto al bando neón y por supuesto al tango porque tango y bando neón se sabe que son prácticamente sinónimos así que empezamos a conocer un poco a Nelson Pino este artista que si bien es uruguayo eh, ha recorrido varios países, sobre todo de Norteamérica ha estado en Canadá, en los Estados Unidos tal vez destinos no tan habituales para los artistas de tango pero eso lo iremos desarrollando en un ratito nada más Arrancamos, Camisa Lamardo, si les parece bien, por ¿Por qué vas a venir? y Un boliche. Noche, esperando en vano que le diera un Pero yo soñaba con el beso carán. Porque vas a venir, mi casa vie inaugura una flor en cada rey, porque vas a llegar después de tanto, se confunden en, en mí risas y llanto, es que vas a venir, no lo dijiste. Pero vas a llegar una mañana Hay un canto en mi voz Ya no estoy triste Y entra un rayo de sol por mi ventana Porque vas a venir de un largo viaje Es distinto el color Otro el paisaje, todo tiene tu era luz, tiene a tu erotoro, porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir mi casa vieja y la una más flor en cada regla, porque vas a llegar, es que te espero, porque vos ¿Por qué vas a venir? Este tan lejos. Hoy he vuelto a mirarme en el espejo y como me verás, me preguntaba los ojos de ese hoy, que eso esperaba. Vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada rega Porque vas a llegar Después de tanto Se confunden en mí Risas y llantos Es que vas a venir No lo dijiste Pero vas a llegar Una mañana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 ...porque vas a llegar después de todo... ...porque vas a venir mi casa vieja... Y ...inaugura una flor en cada rega... ...porque vas a llegar, es que te espero... ...porque vos me querés y yo, y yo te quiero... ...porque vas a venir mi casa vieja... Y ...inaugura una flor...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 Cómo está una mesa como hay mucha un borracho que se su sueño de competir hay un tira que se asoma una copa sin monedas un ponga que se la toma y una ca sin así una partida de todo entre cuatro veteranos entre veintesitos canos de pifana en su pensión y acodado sobre el mármol agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión el tarompa tira la bronca porque un rey se cuela, ...con somligare och förbättrar sig. Det är en lång väg, men vi kommer att nå den. Det ...se en lång väg, men vi kommer att nå den. Det una esquina como Aitán, una barra como hay muchas, un farol que los se escucha en su nocturno cantar, el chitar de una vecina a la que no cuaja en el barrio, y un galán de taranco largo que se pianta de un saguán, la presencia de una gente que el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de basto y el envite de una copa que de apuro va a varar, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó el tarompa tira la baronca, porque un currente se cuela y un canto orgán subicuela y de permiso y el Trena i pekurde i canto, Detta är es sreva cotidiana, Se os la voz de una nena, Papá, y vamos, que mamá te jag. por x 4 como el tango 3x4 como el vals 4x4 como el rock 9x4 como No se me ocurra nada 9x4 como... como Los 4 Fantásticos, fantásticos. 21 años tenía Nelson Pino cuando se presentó por primera vez allí en Montevideo. Fue en el Teatro Carlos Brusa. Debutó con la orquesta de Walter Méndez. Allí ya comentó su camino exitoso en el tango, que un año después lo trajo por primera vez al reinado del tango. Por supuesto que no es otra cosa que Buenos Aires. ¿Viajó por mar o por tierra? Ah, la capital? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Supongo que por mar. Bien. Nadando. Nadando, ¿Eh? claro. ¿Eh? Para, para, para ir clareando los pulmones. Si fuera tronco, en vez de pino, el apellido, no puedo imaginar que vieron un tronco. Pero bueno, en un pino seguramente no. Bueno, como decíamos, se presentó en Norteamérica en el año 2010. Él llegó por primera vez en agosto del 2010, para ser más preciso, a los Estados Unidos. Y a partir de allí ha hecho presentaciones eh, realmente muy seguido, incluso semanales. Incluso ha llegado a estar eh, contratado fijo, ya que hablábamos hace un ratito, de lo que son las presentaciones en los casinos. Bueno, en el casino Parque Hotel y en el club Banco Comercial, así estuvo contratado oficialmente en los Estados Unidos el señor Nelson Pino para cantar semana a semana. ¿Esos casinos auspician este programa? ¿Qué le parece a usted? Ojalá, auspician mi bloque. Ahí está, bueno, reparta después alguna ficha. Igual lo menos. Bueno, Ganapé. en Ganapé. Estados Unidos. Eh, o oh, en este bloque, los casinos donde tocó Nelson Pino. Imagínense, semana a semana el tipo cantando tango así en casino de los Estados Unidos. Aparte a mí casino de los Estados Unidos me da como lugar donde, donde hay mucho mago, ¿no? Es, está ese sí. mago que tiene el tigre blanco. Entonces sí. me imagino el escenario, con el, baja el tigre blanco y suben el zompino y se cruzan y charlan dos o tres palabras. Y le cuenta al tigre de un poco de... de Plata. Pero bueno, Pino realmente se mueve como un pez en el agua En lo que es eh, Norteamérica Ya en el año 91, por ejemplo, grabó su disco Nelson en Canadá Así que bueno, si usted hace tango y triunfa en Canadá Bueno, realmente puede eh, estar a la altura de Nelson Pino Y Nelson Pino, aparte de cantar en casinos de los Estados Unidos Aparte de ser, eh, no ídolo, pero sí un crack importante de Canadá Nelson Pino también canta clásicos. Usted dice que yo camino por las calles de Ottawa, por ejemplo, y agarro cualquier transeúnte canadiense y le pregunto por Nelson Pino y él si, me canta un tango. Si usted va a ver al equipo de, de hockey de la zona de Canadá. Hockey Solero debe ser uno de sí, los deportes más populares sí, de sí, Canadá, sí, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Vio que aquí usted va a ver a cualquier equipo y hay banderas del Che Guevara. Sí. ¿Hay una de Nelson Pino? Probablemente, sí. Usted, mire usted, bueno, bárbaro. Probablemente. Un Hay que pegarla en Canadá Está Nelson Mule ¿Eh? Está Nelson Mule Michael Bule Y Nelson Pino Los Pilato Y Nelson Pino Está bien sí, Está bien Y canta clásicos También Nelson Pino ¿eh? Escuchemos Garufa Y por supuesto Malena Del barrio La Mondiona Sos el más rana Y te bate en Garofa Por lo bacán Tienes más para tensiones que batacalana, que hubiera hecho suceso con un gota durante la semana meta meta meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor que encaja las polainas y el cuello duro y te para el pal centro de rompedor garufa. Vamos ja que sos divertido Garofa No sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque cuenta que te vieron La otra noche Por la calle San José caes A la minora en cuanto empieces, sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marcelleza, la marcha garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal y al llegar a tu casa de madrugada batís. Yo soy un rana, fenomenal a ver el coro, vamos. Garofa. Ocha que sos divertido. Garofa. Vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque cuenta que te vieron la otra noche en la calle San José Los cuatro fantásticos Deshojaba noches Esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso carán. Porque vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada red Porque vas a llegar Después de tanto Se confunde en el mí Risas y llanto Es que vas a venir No lo dijiste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 Una flor en blomma, en en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en blomma, en Garufa y Malena, dos clásicos que pasaban en la voz de Nelson Pino aquí en Los Cuatro Fantásticos. Y para cerrar este tercer bloque musical, hemos elegido el nombre, el tema mejor dicho que le da el nombre a su segundo disco. hace un ratito decíamos que el primer disco fue Nelson en Canadá en el año 1991. Un año después, en el 92, grabó Pasional. Escuchamos entonces el tema que le da nombre al disco. ...tus besos te embriagan... ...y te torturan mi razón... ...sé que me hace arder... ...y que me enciende el pecho de pasión... ...estas clavada en mí... Te siento en el latir abrazador de mis hieles. Te adoro cuando estás. Y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar för att jag inte kan få dig, för att jag inte kan få dig, för att jag inte kan få dig, för att jag y kan få dig, Diamante Giro tus labios Besar ...que tendrás en tu mirar... ...que cuando a mí tus ojos levantas... ...siento arder en mi interior... ...una voraz llama de amor... ...tus manos destatan caricias... ...que me atan a tu entidades... ...cantos de mujer... ...säkje nunca más... ...pobre arrancar del... ...hecho de querer... ...te quiero siempre así... ...estás clavada en mí... ...como un puñal en la carne... ...y ardiente y pasional...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 Último bloque de los cuatro fantásticos aquí por M870 Radio Nacional. Hemos compartido música de todos artistas con nombre de Árbol y esta última no será la excepción. Sonará Armando Manzanero en su formato de conductor fantasma, que no es otra cosa que la voz del propio artista con algunos temas musicales que harán Leilo Conductor de este bloque. Ya los dejamos entonces con la palabra del maestro mexicano y un poco de su música de bolero que le pasa a detallar Rodrigo Lama. Vamos a escuchar Somos novio, un clásico Somos novios, un clásico de Manzanero. Luego un audio donde él cuenta cómo se hace para ser un autor multigeneracional. Claro. Y luego Adoro. Muy bien, los dejamos con la música. Somos novios Pues los dos Sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento. Mas oscuro para belarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios so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 sin hacer más comentarios Somos novios Solo novios Siempre novios Somos novios Porque me tocó vivir en esas épocas Tuve la suerte de Antes de salir de, de Mérida ya estaba, eh, este, ya estaba entrando el rock and roll Pero era una forma brutal y todas las grandes estrellas, esas es las escuchaba, eh, llego a México y existe un chachachá, existe un danzón, existe un, este, una música de Glenn Miller y así me voy empapando en, en, en, todas las, en todas las ramas. Lo más importante que un señor compositor debe de tener es antes que nada saber música, porque esa es la forma en que puede evolucionar de acuerdo a cómo cambian las épocas. Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por ti Eres amor serca de mi no separarme de ti Y es que eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía. Pasó primero Somos Novios, el clásico de Armando Manzanero, luego un audio que nos contaba cómo hace él para llegarle a distintas generaciones a lo largo de su carrera, y lo último que sonaba el tema de oro. Ahora Emiliano Brescia les va a contar que seguiremos escuchando aquí. Bueno, para no ser menos que Rodrigo Lamardo, que trajo Somos Novios, miren el clásico que vamos a escuchar, Contigo Aprendí. Y luego un audio de Manzanero eh, contando por qué este... Este tema Contigo Aprendí es su, precisamente su tema favorito. Luego escucharemos eh, por debajo de la mesa y esta tarde vi llover en vivo con la Big Band Jazz de México. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo. Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí soy como el público el público hoy tiene una canción y mañana otra a mí me pasa igual de repente cuando saqué Somos novios me gustaba mucho ¿no? Eh, de repente contigo aprendí fue una canción predilecta mía en la actualidad es por debajo de la mesa la canción que todavía conservo con buen gusto yo aprendí a tener confianza en mí Y supe cuando tenía confianza en mí, que creía mucho en mí, el día que me atreví a sentarme en un piano. Porque muchas de las gentes dejan de verme. Pero créame señora que estoy aquí. ¿eh? A diferencia de otras gentes que ve usted que están ahí pero no están haciendo ni nada. Debajo de la mesa acalicé tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada en aquella Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te pumidas a esta vida de mi sangre y dirirías a y yo abrazado a ti y es que no sabes lo que en momento que yo pueda estar sin ti me absorbes en espansio y despacio me haces tuyo muere el orgullo en ti porque no puedo estar sin ti Se si me estranhas ou oh me ganhas, Jamás te lo podrás imaginar, pues fuera hermosa forma de ser de vivir de morir y a tu sombra seguir así, yo te a mí no ayudaré, ni sueño. Pues todo el tiempo te pedí que no sé uno que no fuera por ti hacer como te amé como yo te amé por un poco o mucho tiempo que me quede por Jag ser Lo que yo te amé Oh Yo te amé No creo que A Un día Me lo quieras Entender tenías que enamorarte Con Lo hice yo de ti Para sin saber Cuanto yo Como te amé, como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte, como lo dice yo de ti, para si saber cuando yo e cuando me quican amé más que a mi madre está bravo ya está bravo ya son palabras mayores porque la gran mayoría de veces siempre dice el mexicano si hubieras esmerado un poco la sopa te hubiera salido parecida a la que mi madre hace así hubiera dicho no, no quiero que sepas solo mi padre salía de mi casa como mi madre lo iba a despedir Y le decía, papacito lindo, que Dios te bendiga. Y tú nada más me dices que te vaya bien, Pancho. Como yo te amé, ya Lo último que sonaba era un enganchado con por debajo de la mesa y esta tarde vi llover Una versión en vivo de Armando Manzanero junto a la Big Band Jazz de México Un grupo espectacular Rodrigo Lamardo le sigue contando qué escuchamos aquí Dos canciones, dos Dígame Pero te extraño y Cuando estoy contigo En Armando Manzanero suena aquí en Los Cuatro Fantásticos Artistas dedicados con artistas con nombre de árbol Los seguimos escuchando Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuánto río. Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, por lo que te llevo como algo tan amigo. Extraño como los árboles extrañan el otoño en esas noches que no concibo el sueño, no te imaginas amor cosmo te extraño te extraño en cada paso que siento solitario cada momento que te estoy viviendo a diario estoy muriendo amor por te extraño te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, más todos tus errores, por lo que quieras no sé, pero te extraño. Estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo o el de tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna, tu figura frágil, la veje invernal, cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la diena. Hasta aquí entonces nos dio la nafta en el programa dedicado a cuatro artistas con nombre de árbol. Se acabó el bloque fantasma dedicado a Armando Manzanero. Esto fue Los Cuatro Fantásticos. Se aproximan las 6 de la madrugada la continuación de la programación de Radio Nacional con el excelente programa de Omar Moreno Palacios. Los dejamos entonces con él. Le mando un gran saludo a Nicolás Rosinski, donde sea que esté. Esperamos volverlo pronto sentado en esta mesa, mi nombre es Agustín Camisa me despido también de mi compañero eh, Emiliano Brescia muy buenas noches, gracias nos vemos y los dejamos con las palabras del sabio de la montaña Rodrigo Lamardo que decía no talen los árboles, hasta la semana que viene espero encontrarme.